A esta hora la señora Carolina Toá con nosotros. ¿Cómo está, señora Carolina? Buen día, bienvenida a la carnaval. Hola, muy buenos días. b Un e o gusto、días. estar aquí conectada con usted. Muy amable, muy amable. ¿Dónde está? En la carretera, Rumba o Con Con. Rumba o Con Con, se va a juntar ahí con e l Estaba conversando recién con un amigo mío, es el senador. De la República, don Tomás de r e m e n t e r í a estaba conversando al aire, amigo mío, siempre nos llama al programa. Le dejo muchos saludos por lo demás. Nos vamos a juntar en Concon, me dice él, con el alcalde Freddy Ramírez. Así es, esa es una actividad que tenemos hoy día para comenzar el día. Le dejo muchos saludos al senador de r e m e n t e r í a señora Carolina Toa. Ya, pues saludos de vuelta para los auditores y las auditoras también. Muchas gracias. Oiga, día agitado ya desde hace varios años. Usted fue alcaldesa, usted fue、eh, ministra de Estado hasta hace algunos、eh, meses atrás y hoy está en esta precandidatura a presidenta de la República porque se vienen primarias en las próximas semanas, en los próximos meses. ¿Cómo toma este, este desafío, señora Carolina Toa? Bueno, es una gran responsabilidad, es muy emocionante, es muy bonito también. Y la verdad es que para mí, después de las cosas que he hecho en mi vida, es una decisión muy madurada tomar este paso de postular a la presidencia de la República. Y lo hago con mucha convicción. Creo que he aprendido en todos los años en que me he dedicado a esta actividad. Que la presidencia de la República es un lugar desde donde uno puede marcar mucho la forma en que el país enfrenta sus desafíos. Y pienso que Chile lo que necesita en esta etapa, después de lo que hemos vivido los últimos años, es tener liderazgo en la moneda que logren que, logren que nos pongamos de acuerdo en cosas fundamentales, que se sumen fuerzas de distintos sectores, que Las discusiones lleguen a algunas conclusiones para enfrentar las tareas que tenemos, especialmente la de activar más fuerte nuestra economía, de mejorar la salud, de profundizar y, y, y fortalecer la capacidad del Estado de dar seguridad, que es una cosa que es prioritaria para las personas. Y es un camino largo, porque tiene muchas etapas. La primera es esta primaria, que es el 29 de junio. Eh, que las personas van a decidir entre todos los candidatos de la centro izquierda cuál es el que les gusta más y ese es el que va a seguir hasta, hasta la primera y la segunda vuelta. Ocho de la mañana con cuarenta siete y minutos, señoras y señores. Conversamos en este día bastante agitado, como tantos otros, de la candidata presidencial, precandidata presidencial, Carolina Toá, aquí en la Radio Carnaval. Y nos habla de los desafíos que tiene nuestro país de la primaria del próximo veintinueve de junio. ¿Cómo se suman las fuerzas para esta candidatura?、Eh... Nuestra región tiene los mismos problemas、eh, que tienen todos a nivel nacional, comenzando por el tema de la seguridad. Usted muy, fue ministra de, de Seguridad en nuestro, ministra del Interior, y por, de hecho por el tema de seguridad.、Eh, ¿Por qué no se ha dado el ancho, la verdad de las cosas, señora Carolina? Uy, a ver, yo creo que Chile estuvo por años acumulando un incremento de la violencia, un ingreso del crimen organizado. Un descontrol en las fronteras y sencillamente no estaba preparado para la magnitud de estas tareas y no se reaccionó a tiempo, ¿no? A pesar de que los datos estuvieron por casi ocho, nueve años mostrando que en todas estas materias la situación se estaba,、eh, digamos, estaba empeorando,、eh, no se reaccionó.、Y、incluso te diría que、eh, se actuó al revés porque los recursos en seguridad se estancaron. La gente, lamento, no avanzaron, muchas p e l e a s muchas discusiones, l l e g a b a n a ninguna conclusión. Esto ha ido cambiando. La.、Es、el curva en que estábamos hace dos años atrás.、Eh, Viene en la carretera a esta hora de la mañana, sí, va directo a c o n c o n Se nos perdió un poquito la señal porque viene en la carretera,、ah. va camino a c o n c o n señora Carolina. Toda、eh, quedamos justo cuando nos ¿Es estaba、esto? hablando de los recursos que se estancaron en nuestro país. Yo lo e s c u c h No escuchaba ¿Sí? bien. Sí, no escuchaba bien.、Sí? Ahora le escucho un poquito mejor. Ya. u e r o yo decía que los otros fueron escutados, n ¿no? u n c lograron e acuerdo con el Parlamento y. El... El... El...、Eh, tenemos lamentablemente, señora Carolina, tenemos lamentablemente problemas de, de conexión con la presidencial. La señora Carolina Toá, me están viendo s í pueden、eh, ubicarla por la línea 2. De repente, la verdad de las cosas que una línea se complica. Vienen en la carretera, es la presidencial, señoras y señores. Hay elecciones en, en junio próximo, el 29 de junio. Si me la pueden ubicar, me la van a ubicar al, al aire nuevamente a la señora Carolina Toá. Señoras y señores, que tiene hoy día una agenda, pero copadísima, va a estar en Concon, en la tarde va a estar en Quilpue, en Viña del Mar, tengo entendido que va a estar almorzando en el mercado de la ciudad de Viña del Mar. Para hablar de esto y muchos otros temas con la ciudadanía. No sé cuál es lo que va, lo que va a conversar con el alcalde de c o n c o n pero tiene una agenda realmente ocupada. Viene tradicionalmente a la ciudad de Valparaíso,、sí. Viña del Mar. Me imagino que como, como ministra de Estado en varias oportunidades vino al Congreso, ¿no, señora Carolina? Aló. Sí, le escucho, ahora sí que le escucho. le escucho bien. Me la llamaron por la otra línea. Me la llamaron por la otra línea. Señora、uh -huh. Carolina Toá, señoras y señores, en contacto directo con la ex ministra de Estado. Sí,、eh, Muchas gracias, don Ricardo. Hay gente que nos está enviando consultas. Se las voy a hacer. Se las voy a hacer aquí en, en la radio Carnaval. Deme algunos minutos. Don Claudio Ángel, Sandrito Puebla, dele saludos a la señora Carolina Toá. Yo me recuerdo de su padre. Sí, su padre estuvo en Dawson. Tengo entendido. Lo, lo tenía.、Eh, claro, estuvo en, en, en Isla Dawson. Dice por acá Lorena Martínez, Sandrito Puebla va a estar. Junto a la presidenciable. Ah, me,、eh, me dice con Don Axel en la feria. Sí, va a estar el senador Tomás de r e m e n t e r í a señoras y señores, en la feria de Parque Cabo Policán. Hoy, junto a Carolina Toa, mientras tratamos de recuperar la, el llamado telefónico. Muchas gracias a don Riquito. recuerdo cuando me confundían con Chayanne. Ahí va Chayanne, me olvidando. Y, y yo caminaba al r i t m o ¿eh? Caminaba por la Avenida Libertad en un Lolito. Al ritmo de los éxitos de Chayanne. Ay,、oh, ahí va Chayanne, igualito. Igualito. ¿eh? Debe haberse metido al túnel la ex ministra. Escribe por acá Jorgito Fernández de Concón. Sandrito, ¿puedo hablar con la ministra? Yo soy de Concón. Don Jorge Fernández o Francisco Fernández. Don Jorge Fernández, ¿a qué hora va al municipio de Concón? ¿Podría hablar con ella? Oye. Nos está escribiendo mucha gente, la verdad de las cosas, señora Carolina. Varias personas que quieren saludarle, quieren reunirse con usted, entregarle cartas. Tengo entendido que el sábado también va a estar aquí en Viña del Mar. En el Hotel Gala, señora Carolina. No, no, no. Eso no. No, no, no. no, no. Eso, eso es una mala información. Esa es una mala、no. información. Oiga, que lamento que aquí justo la señal se puso mala en este tramo. Ahora lo escuchas bien. Pero ahora l e escucho impecable. Bueno, bueno, vamos mientras se pueda, ¿no? Pero lógico, claro que sí. <risa> vamos Quiero mi... terminar la respuesta que la dejé <risa> en la mitad. Sí. Es que sí. estaba diciendo que, es que el país no estaba preparado, pero eso ha ido cambiando mucho en los últimos dos años. Se ha hecho una inyección de recursos, se han aprobado muchas leyes, se han echado a andar compras que han significado tecnología, etcétera, y ya no estamos en esa curva que estábamos. O sea, no siguen esta, estos delitos aumentando, varios han empezado a disminuir, la, la frontera está más controlada, la violencia, hay más capacidad de responder, pero tenemos que persistir en esto e ir más rápido. Porque sigue habiendo para las personas en su vida cotidiana muchas amenazas a su seguridad. Y muchas actividades. Tiene impacto económico, tiene impacto en la gente no sale de noche. Las、mm. personas muchas veces, como que limitan su propia libertad por el tema de la seguridad. Así que va a ser una prioridad desde el primer día y la conozco bastante bien. Tengo claro qué botones hay que apretar, dónde falta, dónde estamos bien, qué cosas hay que reforzar. La señora Carolina Toá. En vivo y en directo, viene en la carretera. Entonces, de repente hemos tenido algunos cortes en la comunicación con ella. Yo sé que hay bastante interés y parece muy bien en escucharla, señoras y señores. Aquí en la Radio Carnaval, varias consultas que nos llegan. Por ejemplo,、eh, la señora Carolina Toá sabe de los problemas reales de la región, como la locomoción colectiva. Don Sandro Puebla le puede preguntar. Lorena Martínez le, le envía un saludo desde Gómez Carreño, señora Carolina. Muchos cariños para allá también. Espero encontrarme con varios de los auditores en las distintas actividades que tengo hoy. Miren, el, el transporte aquí en la región、eh, es un tema ciertamente importante, es una región enorme, con comunas que tienen mucha actividad, que además tienen actividad portuaria su impacto en el transporte.、Eh, pero por suerte, hay muchas de esas dificultades que están en busca de solución.、Mm. Proceso de licitación para un sistema que va a g a la licitación. Sí, le envían muchos saludos.、Eh... Comunas de la región.、Ah, ¿Aló? Sí, pues, sí, le estás escuchando. Hace falta una nueva licitación, señora Carolina. Hay una que está en curso, hay una que、sí. está en curso, en que un tercio del sistema va a quedar.、Mm. De 200 buses eléctricos y vienen después los otros dos tramos. e l próximo gobierno, nuestro gobierno, si todo va bien, le va a tocar implementar el resultado de esa licitación y hacer las otras dos y ampliar el sistema también a comunes que todavía no tienen un sistema regulado, como es el caso de San Antonio. Oye, mucha gente, la verdad de las cosas que, que se suma, me escriben a mi WhatsApp personal a esta hora de la mañana. Dice por acá, buenos días, don Sandro. Queríamos, por favor, si puede saludar a la señora Carolina Toá desde c o n c o n Somos de la directiva del de centro de padres. Estamos pasando por un mal momento. ¿Nos podríamos reunir con ella en c o n c o n Mire, yo lo desconozco. Yo no sé cuál es la agenda. Va a estar con el alcalde de c o n c o n pero en algún momento me imagino que va a estar haciendo conversatorios en c o n c o n señora Carolina. No, lamentablemente tenemos. Ahí en las actividades. En la están actividad, previstas. Están previstas. Mire, yo espero en algún momento, cuando esté por acá, pase a vernos. Tenemos un espacio especial para la política a la una de la tarde, de lunes a viernes. Y esperamos conocerle personalmente y le esperamos acá en los estudios. Hay mucha gente que, la verdad las cosas, le envía muchos saludos, señora Carolina. Espero que le vaya muy bien hoy. Eh, que se empape aún más de los problemas reales que tienen nuestras ciudades, nuestra región y éxito, pues, de cara a la primaria del próximo 29、no. de junio. Pero las campañas no solo a b l a n s、sí, i tenemos un problema gravísimo con el tema de la comunicación. Viene conduciendo, viene a c o n c o n Faltan dos minutos para las nueve de la mañana y desde ya.